que la bendición del Señor esté en vuestro hogar, al escuchar, oír y también, ¿no es cierto?, al estar ligado en la fe en el espíritu a este programa que es una bendición me han echado de menos muchas personas me lo han dicho pero aquí ha estado mi hijo y también ha sido repetido alguno de los programas porque hay cosas que hacer y tengo que hacerlas yo solamente no obstante he estado eh, pendiente de este programa radial en el cual no es cierto dios nos bendice a través de la palabra la palabra que está escrita que está plasmada en letras para que nosotros hoy día disfrutemos de la bendición del Señor. Que Dios le bendiga. Y repito, que Dios le bendiga. Voy a leer para ustedes un salmo. Un salmo en el cual vamos a encontrar muchas verdades. Aquí está el salmo 75 dice gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus, los hombres cuentan tus maravillas al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente se arruinaban la tierra y sus moradores yo sostengo sus columnas dije a los insensatos no os infatuéis Y a los impíos no os enorgullezcáis No hagáis alarde de vuestro poder No habléis con cerviz erguida Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento Mas Dios es el juez A este humilla y a aquel enaltece porque el cáliz está en la mano de jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra pero yo anunciaré y cantaré alabanzas al dios de jacob quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado. Amén. Oh, qué bonito este salmo y qué forma de, de expresar, ¿no es cierto?, lo que acontece con el ser humano. Porque, mire, le voy a... Uh, uh, Escuche un poco, porque voy a leer aquí nuevamente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 decir cosas malas el, el humillar se encuentra en cualquier lado y aquellos que tienen poder hablan con cerviz erguida despreciando a los demás de primera andan por ahí con sonrisas con palmoteo la espalda eh, fotografiándose los que tienen poder Y el poder se lo ha dado aquel que cree en el ofrecimiento de la mercancía, de la mercancía de palabras solamente, porque en sus manos no tienen nada. Una vez llegando al escaño, una vez llegando a los lugares altos, después entonces andan con cerviz erguida y hablan arrogantemente. Si sí, usted sabe a qué es lo que me estoy refiriendo, ¿no es verdad? Nuestra clase, nuestra clase, nuestra clase política, así lo hace. Pues después al humilde, a aquel que necesita alguna cosa, sea humilde o no, pero necesita de aquella ayuda de quien puede mandar, enviar no lo hace porque porque el orgullo porque la testarudez ha invadido su corazón y piensan que para siempre estarán ahí no no no no os, en, no os enorgulleáis ni hagáis alarde de vuestro poder no habléis con servicio erguida y para qué decir que muchos también que han surgido en la vida después en su forma de ser a los mismos de su misma condición los apartan, los aíslan, los desprecian ¡ah, qué buena es la palabra de Dios! ¡qué buena es la palabra de Dios! porque dice así Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el, el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. Hay que acordarse de eso pues. A este humilla y a aquel enaltece. Así lo hace Dios. Y mire, a los soberbios, a los infatuados, a los que tienen falta de cordura. Dice, porque el cáliz está lleno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 en la promiscuidad, en la miseria mental y moral. Por eso que después se ven los grandes escándalos. Ah, Dios los deja, Dios los suelta entonces. No quieren estar al lado de Dios. Dios no puede estar al lado de ellos. Así es de siempre todas las cosas. Pero dice, "Pero yo siempre anunciaré y cantaré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 nuestra tierra o oh si sí, yo estudié filosofía incluso filosofía pastoral también y puedo hablar un poco con propiedad filosofando un poco nuestra tierra necesita mucho pero mucho cambio un cambio mental del corazón del alma de la actitud de cada uno de nosotros de mí y de usted Cuando en una casa, cuando en un hogar, la gente está peleada. Cada uno por su lugar. Pobre mamá que tiene que hacer el alimento para todos, preparar alimentos para todos y estar con una sonrisa para todos. Pero muchas veces se cansa. Y cuando la mamá, la mujer de casa se cansa, oh, cómo está mal, todo, todo, todo. Pero nadie quiere mejorar, nadie quiere mejorar, nadie quiere dar su brazo a torcer. ¿Y por qué? Por el orgullo. ¿Por qué? Porque tiene un orgullo más grande que un poste. Y sucede que aquel que es orgulloso, aunque esté errado, y aunque necesite, por su orgullo, no puede. Va a cambiar Corte su orgullo De un abrazo De un saludo Aunque no le respondan 3, ni 5, ni 15 veces Como dice la palabra del Señor Si tu hermano pecare contra ti Perdónale Y si viniere otra vez y pecare contra ti Perdónale Y ah, a los discípulos dijeron ¿Hasta cuándo perdonaré a mi hermano? No os digo una vez Sino 70 veces siete Eleve eso a, a, a, a, a la A la trigonometría Que es, es una disciplina matemática Es infinito Es infinito No obstante Estimados amigos oyentes Pongamos un poco De humildad No cuesta mucho o sea, usted no va a rebajarse si, a quien, si saluda a si saluda usted a quien está barriendo ahí frente de su casa que es un trabajo que la municipalidad da y que ayuda a aquellas personas que no pueden hacer otra cosa y que se ganan su sueldo dignamente y con mucho esfuerzo barriendo la basura, limpiando las calles si usted le da un saludo ¿eh? aunque sea esbozando solamente una sonrisa. Ah, cómo cambian las cosas. Va a ver como aquella persona le va va a tener a grado y le va a devolver salud. Es una filosofía simple. Es una regla de la vida. Por eso que cuando estamos en la voluntad de Dios nosotros cambiamos, ¿por qué? Porque entregamos nuestra voluntad, mi voluntad de Dios que es una gota pequeña en el mar. Insondable, inmensurable De la sabiduría y el poder de Dios Cuando entregamos nuestra voluntad En la voluntad de Dios Usted no se humilla ni se empequeñece Dios lo engrandece Dios lo levanta Dios en su alma Hace que usted sea una persona agradable Una persona sincera Hace que usted sea agradable una persona en la cual tiene algo de Dios, el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de la prosperidad. Amén. Así como dice este lindo fondo musical, glorias, glorias, aleluya, así nosotros en la iglesia, en nuestro hogar, en el taller, en el vehículo, donde sea que estamos, siempre estamos dando gracias al Señor, a Dios, las aleluyas que quiere decir gloria a Dios en las alturas, y estamos siempre glorificando a Dios por cada cosa que acontece en nuestra vida, aún en las cosas adversas, decimos gracias Señor, por esta lucha, por este problema que tenemos, porque usted me va a dar fuerza para superarlo y traspasarlo y vencerlo ah si, sí, gloria gloria, aleluya, nuestra tierra necesita de esto este Chile, este Chile que antes se cantaba una canción eh, una canción secular, mundana que decía y verás como quieren a, a, como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, yo cuando Yo escuché eso cuando estaba en otro país Cuando vivía en otro país ¿Y qué me agradó eso? Si sí, así era Chile ¿Y por qué ha mudado? Ah Porque ha faltado Dios pues Hay muchos hogares donde falta Dios Ponga a Dios en su vida Y verá usted como todo sucede bien Por eso traje un himno lindo Un himno especial Que habla sobre eso Sana nuestra tierra sane nuestro Chile, nuestro Chile que necesita esta sanidad que no haya tanto orgullo que no haya tanta vanidad que no haya tanto ese rencor enconado de años y años y años y se traspasa para los hijos, para los nietos para los bisnietos ay qué cosa terrible porque no se le pone la amabilidad en el corazón seríamos conocidos en todas partes un país amable, un país gentil un país acogedor cuando nosotros podemos hacer algo que llene el corazón del prójimo que el prójimo diga encontré personas tan amables encontré, encontré personas que son tan amigas son sinceras son abiertas y son alegres y no con el ceño fruncido todo el tiempo enojado mirando así con desconfianza intentando incluso sacar provecho de los demás ah no no no que dios sane sane nuestra tierra aquí está para ustedes que dios bendiga su vida a través de temno herunda en tu verdad toma me toma me abrazaré mi corazón hoy vuelvo a ti solo a ti quiero mirarme yeah be De misericordia, Señor De misericordia Ah, qué lindo himno, ¿verdad? Sana nuestra tierra Estimados amigos oyentes Voy a leer la palabra del Señor La palabra de Dios Nos quedan pocos minutos para esto El programa realmente debiera ser de, de dos horas y media Ah Pero no, no, no así resabia, ¿no es verdad? Un poquito, un poco y esto queda gustando Así es, voy a leer para ustedes entonces En San Mateo San Mateo capítulo 15 miren lo que dice el Señor con respecto a nuestro proceder Dice que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas Escribas de cierta clase de, de personas de la alta sociedad que tenía que ver mucho con la religión de Israel los escribas y fariseos también otras sectas y esto eran de Jerusalén y vinieron a Jesús diciéndole así ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿escuchó bien? le leo de nuevo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan respondiendo él el señor Jesús les dijo ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? le leo otra vez ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento? uno era la tradición ¿no es cierto ahora Dios, el señor Jesucristo le está diciendo ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? por vuestra tradición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 mandamientos de hombres escuchó bien y llamando jesús a la así a la multitud les dijo oíd y entender no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre san mateo capítulo 15 del 1 al 11. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mucha gente. Mucha gente está sumida, amarrada por siglos a las tradiciones. Que las tradiciones muchas veces solamente empobrecen. Una vez escuché a un señor de cierta reputación entre en el sur y dijo así yo sigo el evangelio y he dejado las tradiciones de andar tocando esta esta caña este, este coligüe andarlo tocando y golpeando que un tamborcito Y metido en esto todo el tiempo Dejé eso Aunque no lo niego de mi, de mi ascendencia Sino que son tradiciones que nos mantienen en la pobreza No podemos salir de la pobreza Si no salimos de nuestras tradiciones Y el hombre había salido, había prosperado Dios le había prosperado lo que es una grande realidad las tradiciones muchas veces estimados amigos oyentes no sirven porque es tradición porque solamente se traspasó de uno para el otro y tiene que ser así tiene que vestir todo todo, todo el tiempo tiene que vestir con algo amarillo por ejemplo entonces tradición si quiebra la tradición le viene una maldición Oiga, no, no, no, no, no, créale a Dios, Dios sabe si eso sirve o si eso no sirve, por eso que cuando salen palabras obscenas, palabras de odio, palabras de encono, palabras male, de maledicencia, ¿ah? eso se va transmitiendo de uno al otro y queda pegado pegado, peor que un chicle caliente, queda pegado en la psiquis de la persona y cuando se defiende o cuando tiene rabia, saca relucir aquello que viene por tradición, porque lo ha aprendido anteriormente ¿Ah? o aquellos rezos, que son rezos, son re rezo quiere decir repetición que alguien lo escribió por ahí si usted repita, repita el Padre Nuestro Que fue enseñado por el Señor Jesucristo Por Él Porque usted puede orar en vez de rezar Puede repetir las palabras que miles de santos repiten Y que dicen, gracias Señor Por el día de vida Aunque tengo dificultades Aunque sé que voy a tener que enfrentar problemas Pero Señor, le agradezco Ah, no se amarre a tradiciones no sea tradicionalista en cuanto a su forma de vivir y de actuar sea usted un hombre libre una mujer libre porque donde está el Espíritu del Señor el Espíritu de Dios si está en su corazón allí hay libertad no digo que usted transgreda las buenas costumbres no, no, no, no eso sí, continúe león ¿no? mire, voy a continuar el lunes si Dios permite así en nuestro próximo programa voy a continuar de esto porque es muy grande lo que el Señor dice aquí, así cuidado con sus palabras porque esto contamina esto si sí contamina lo que sale de la boca del hombre o de la mujer y no lo que entra en ello así ah, que Dios les bendiga que tenga un lindo fin de semana vaya a la iglesia y ahora en este momento Aleluya, de la oración sí, señor Jesucristo, vemos, a su nombre, con santo fe Rey. al trono de la gracia de Dios eterno y buen padre celestial Dios de gloria, santo Dios a usted dirijo mi oración en esta mañana y, y, y le pido señor que usted guíe mis palabras que usted señor que Bendiga a los oyentes a través de estas simples palabras Que puedo hablar Y lo bendiga con la verdad Lo bendiga Señor con la claridad bendita De su Santo Evangelio Y abracen el camino de la salvación Y de la vida eterna Que usted vino a enseñarnos Señor Le pido por su grande misericordia Y por su grande bondad que usted señor habla el entendimiento de cada uno de los que han escuchado en esta mañana y sane al doliente y sane al enfermo y ayude al atribulado y ayude el que está enredado en tantas cosas de la vida señor corte las ataduras libérenlo señor y bendígalo se lo pido en su santo nombre en el nombre de jesucristo Amén y amén mi Señor Jesús. Le convido a nuestra iglesia Calle José Victorino Lastarria número 630, segundo sector de la población Pedro y Recerda. Vaya por la Avenida Salvador Allende, llega al número 630 a trasito ahí de esa misma avenida está la calle José Victorino Lastarria 630 el único templo que hay allí le convido, día sábado se reúnen mañana las hermanas Dorcas a las 3 de la tarde y el día domingo nos reuniremos en un culto general, vaya a la iglesia si, sí, un culto general a las 6 de la tarde, este pastor el reverendo Moisés Salvear desea que tenga un lindo fin de semana y que busque a Dios mientras puede ser hallado, amén